Estás escuchando Melody Rock. Going, muy buenas noches. Pasa a y ponte cómodo. Escuchas Melody Rock aquí en tus ondas. Melody Rock. Noches. Eso es, de vuelta estamos ya en Melodic Rock Ya estás aquí en casa, ya has pasado, ¿eh? ya estás cómodo Y preparado para el espectáculo, yo lo estoy y además me gusta saber que tú también lo estás Y mirad, mirad con qué energía arrancamos hoy Todo un clásico que hará que permanezcas ahí toda esta hora con nosotros Año 1990, Alemania, arrancas Rokos. con este tema one night stand muy bienvenidos seáis todos y saludos de esta que está aquí detrás de este micrófono pilar sánchez una servidora a disfrutar de esto Un programa el de hoy en el que te vamos a traer un montonazo de novedades Nos vamos a adelantar con un par de cosillas Vamos a rescatar algún que otro clásico Y también te vamos a traer una entrevista a Hugo Que es guitarrista del grupo saber nos va a hablar más adelante de unas cuantas cosas de la mano de Ana Ghost No te lo pierdas Continuamos, la melodía continúa su camino. Las nuevas melodías, debo decir ahora, ¿eh? porque esto es nuevo. Se trata de Angeline, unos suecos con mucha historia y con solo dos discos en el mercado, ¿eh? Parece algo... Paradójico, pero bueno, ya sabes que que la suerte tiene mucho que ver con esto del éxito en el mundo, en el mundo musical, ¿no? Lanzaron el año pasado el disco Confessions y ahora le sigue este Disconnected. El tema es When the Lights Go Down y abre este disco Angelian. porque te traemos lo nuevo de Primal Fear, es el noveno disco de Ralph Shippers y el resto de los chicos, entre los que se encuentran Magnus Carlson y Matt Sinner. A la venta en enero del año que viene hay baladas, hay sonido metalero, también un tema épico de nueve minutos llamado Where Angels Die y, por supuesto, bombazos melódicos como este, Metal Nation. Te dejo ya con él, ya sabes, Primal Fear y su nuevo disco Unbreakable. Estamos de estreno aquí hoy en Melodic Rock. Venga, vamos. Everybody, this is Matty Alfonzetti. You're listening to Melodic Rock Radio, hosted by Pilar Sanchez. Here's a song from my new album, Here Comes Tonight. I hope you like it. Stay tuned and keep listening to Melodic Rock Radio. Cheers. Esta misma tarde, recebía un correo. De parte de de un sello invitándome a la fiesta presentación del disco de este grupo que te presentaba hace poquito estos es angeline y me da una rabia a ver a ver si algún día pudiera acercarme a todas estas fiestas presentación de estos discos suecos ¿eh? y que como es natural nunca nunca asisto el día menos pensado me planto en un avión rumbo a suecia ¿eh? lo que pasa es que me iría con el billete de ida con el de vuelta no la tentación de no comprarme el billete de vuelta así que bueno mejor mejor que me quede por aquí de momento o bueno nunca se sabe no tiempo al tiempo oye una vez ya me fui a Estados Unidos durante una temporada pues quién sabe un día de estos se me cruzan los cables y me planto por allí me voy arriba por el norte por el norte de Europa qué razones y motivos hay y de sobra verdad que sí Continuamos ahora con Mati Alfonsetti, que os saludaba y os invita a escuchar más de su nuevo trabajo, Here Comes the Nights. Vamos con este heartbreaker para todos los rompecorazones que andáis por ahí sueltos, ¿eh? Que tenéis más peligro, madre mía. is still digo soy Friede, la banda Unruly Child Estáis escuchando Mellore Rock con Pilar Sanchez Súper el volumen Bueno, sílaba tónica por allí, sílaba tónica por allá. Pero no se le da nada mal el español, ¿no?, la voz de la O.R. Ahí estaba Marcy Free, Hablando la lengua de Cervantes para todos nosotros. Y bueno, lo que fue ver a Marcy fue en el escenario después de 19 años, mi crónica más personal, estará esta semana ya disponible para que la podáis leer, ¿vale? Muchas experiencias de aquella noche que me gustaría compartir con todos vosotros. De momento vamos con esto. No me verás llorar. You won't see me cry, es un signal. oficial hace unos días, el nuevo vocalista que sustituirá a Steve Lee en Gotthard. Bueno, me corrijo, Steve no tendrá sustituto, jamás, pero mirad qué voz que ha encontrado Leo Leoni. Se trata del suizo Nick Mider y con un timbre muy intermedio entre Steve Lee y David Coverdale, aquí os dejo con este tema Remember It's Me. Y como el próximo disco de Gotar suene así Hacer hueco para un discato. Esta es Gotar y su nueva voz. Remember it's me. cabe duda que el futuro se presenta súper prometedor para los Gotar con esta nueva incorporación de nick meeder a sus filas y ahora sí damos la entrada a una entrevista de Ana a hugo de la banda de rock melódico saber y también el culpable del recopilatorio our for japan nos habla de cómo surgió este proyecto y de unas cositas más vamos allá Bueno, pues aquí estamos con Hugo, guitarrista del grupo Coruñez Shader, promotor, productor del proyecto Art For Japan. Así es, ¿no Hugo? Buenos días. Hola Ana, buenas. gracias por atender bueno, a nuestra llamada bueno, y a Cero Seco del proyecto Art For Japan. A ti, Hugo por contactar con nosotros también. <ríe> Cuéntame un poco Hugo, porque yo sé que los miembros de Shader siempre habéis sido unos grandes amantes de la cultura japonesa. Pero nos sí. puedes contar cómo exactamente surgió la idea y cuándo de este recopilatorio benéfico. Sí, claro. Pues mira, eh, todo comenzó pues por las fechas del de sucedido el terremoto el 11 de marzo. En ese momento estábamos eh, grabando que va a ser nuestro primer disco y en él vamos a tener la colaboración. Bueno, ya tenemos el guitarrista japonés Yuji uh -huh. y tenemos un tema japonés que está incluido en Art for Japan que es el caso del poder. Eh, que nos hizo la traducción una chica del japón que ni siquiera conocemos en persona la conocemos uh -huh. en, y, y en cierta forma bueno como tú dices ya que eh, nos encanta la cultura japonesa sí. y aún por encima pues eso nos sentimos como entre comillas en deuda con toda esta gente sabes uh -huh. eh, por todo el apoyo que nos están prestando y todos los ánimos que nos mandan y queríamos pues eso hacer algo para devolverles pues, Todo, todo su entusiasmo y la verdad lo que se merecen porque además son gente que siempre han apoyado el rock melódico en general uh -huh. y el español el español en particular de hecho grupos uh -huh. de los que participan en el proyecto como Erles o Ninety Suite venden casi tantos discos o más en Japón que aquí en España. Uh -huh. Bueno has mencionado Erles o Ninety no, One Suite y también eh, bueno hay grupos en el recopilatorio que ya están asentados y digamos con reputación dentro del panorama nacional pero a su vez también habéis incluido grupos poco conocidos ¿no? y grupos que acaban de empezar en esto de la música ¿En qué os basasteis a la hora de escoger tanto los grupos como las canciones? Sí, bueno, la idea a la hora de hacer el setlist, digamos, era pues un poco mezclar grupos, eso, como tú dices, que ya están asentados mm -hmm. es eso, Ayrles, eh, Hardwins, Like You Want con otros que, bueno, están comenzando su carrera o que tal vez son menos conocidos para hacer una muestra del estupendo rock melódico que se hace en España, pues eso, en los últimos diez, quince años. También, claro, nos podríamos haber remontado a buscar grupos, pues eso, como Sangre Azul o Diágara, ¿sabes? Míticos grupos de los ochentas, pero bueno, esos, eh, claro, son súper conocidos por el público en general y queríamos hacer es pues una muestra de lo que se está haciendo en España actualmente. Uh -huh. Incluso creo que también le habéis dado como un toque diferenciador con respecto a la idea que tenemos de un recopilatorio típico, ¿no? Porque creo que algunos de los grupos han aportado temas inéditos que no se habían publicado antes, ¿no? Sí, bueno, eso tengo que darle las gracias, bueno, a estos grupos en concreto pero a todos en general, primero por su estupenda disposición de cara a la idea siempre nos atendieron, vamos, eh, al momento, eh, mostrando toda su ilusión y su compromiso en el proyecto. Y como bien dices, pues hay grupos como puede ser Robert Rodrigo, que nos aporta un tema inédito, o he también, que van a ser incluidos en sus próximos álbumes que están creo que a punto de sacar. Y mira, se han tenido ese detalle de decir, pues vamos a mostrarles algo nuevo a la gente. Y se lo agradecemos. Bueno, yo personalmente Hugo creo que aparte del sentido benéfico original que tiene este recopilatorio, ¿no? También muestra una imagen muy bonita, pues, de unión y cohesión entre los artistas de lo que es el género del rock melódico en España. Como tú dices, hubo buen rollo, ¿no? O sea, la actitud de, la, de las bandas a la hora de transmitir las, la iniciativa fue genial, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso, hay que darle las gracias por eso, tanto a los grupos que participan como a muchos otros que a lo mejor no están incluidos en, en el disco, pero sí que nos están igualmente apoyando, ¿sabes? Uh -huh. Están haciendo igualmente pues, promoción en sus redes sociales y hablando del de, de proyecto, y sí, el rollo es magnífico, es, si ya antes había un muy buen ambiente entre todos los grupos que formamos aquí en la escena, ¿no?, de, de lo que es el rock melódico... Uh -huh. Yo creo que ahora es mucho más, estamos más, todos en contacto, estamos promoviendo conciertos conjuntos y demás, y claro, todo ello pues con el objetivo claro que es ayudar a Japón en todo lo que podamos. Uh -huh. Y por lo que he visto el disco se ha puesto de, a la venta única, únicamente de forma online. Sí, sí, esto Explícanos, es algo sí. claro que eh, si tuviéramos que hacer una edición física tradicional, digamos, eh, los costes serían, caos sobre todo tener en cuenta hacer una distribución mundial, Pues los costes serían tan grandes que la verdad es que el objetivo del proyecto, que es donar la mayor cantidad de, de dinero pues a la ayuda de Japón, se vería bastante comprometido. Entonces, pues decidimos hacerlo a través de, de plataformas online, veasé iTunes, veasé Spotify, etcétera Pues uno, para poder tener una cobertura en 240 países, uh -huh, madre mía, a, inmediata, de forma, ¿sabes? Está sí. todo a un clic de distancia, Y claro, de otra forma, pues por supuesto, claro, reducir todos los costes que implica una distribución y una edición a nivel mundial pues para no comprometer el, el objetivo del proyecto. Uh -huh. Y explícanos un poco a quién se destinan los beneficios, a qué, a qué tipo de gente o de actividades. Sí, bueno, los beneficios van a ser destinados a Kuroha Japón, uh -huh. que bueno, es, eh, cada claro, una entidad, la hemos escogido porque, claro, es una entidad reconocida, y sabes con de la confianza de pues de toda la gente pues por toda su trayectoria sabes son muchos años eh, realizando actividades de apoyo en casos cosas pues, como este del terremoto de Japón y los fondos van a ser destinados pues eso tanto a reconstrucción de carreteras hogares pues, eh, aún hay miles de familias que siguen sin Sí. Sin su hogar, ¿sabes? Viviendo pues en tiendas de campaña En unas condiciones pues... Bueno, eso <risa> hay que verlo sí, sí. diarios Y también mucho eh, A la atención emocional de todas estas personas uh -huh. Hay que tener en cuenta que perdieron Pues es una vida de golpe, ¿sabes? Claro. Eh, ya tanto Tanto pérdidas humanas como después Pues todo el esfuerzo de construir Su propio hogar y demás uh -huh. Y eso, eso es todo lo que van a, a ir dedicados a nosotros Sí Porque lo que hacen los medios, ¿eh, Hugo, que ahora parece que ya nadie dice nada en los medios y parece que el problema ya se ha olvidado, pero realmente sigue estando ahí. O sea, no... sí, mm. sí, claro, también era otro de los objetivos de hacer este proyecto, eh, bueno, salió el 11 de septiembre, consiguiendo seis meses desde el terremoto, era intentar devolver un poco esto a la actualidad y que la gente no, no claro. se olvide. ¿Y estáis contentos de momento con los resultados de las ventas? pues si te digo, ahora aún no tenemos los resultados oficiales ¿sabes? nos tenemos que ir viendo las propias plataformas pues eh, los informes pero yo espero que la gente pues se ha dado cuenta de de lo que aporta este proyecto uh -huh. pues por supuesto primero primer lugar pues el tema eh, solidario ¿no? porque uh -huh. al fin y al cabo eh, esto no nos, nos podía haber pasado a cualquiera claro. uh -huh. y estamos ayudando personas como nosotros y después pues hombre, por supuesto la evidente calidad eh, artística del de proyecto uh -huh y aprovechando el tirón del disco Hugo creo que sería una muy buena excusa por llamarlo de alguna forma para reunir a las a todas las bandas que han participado habéis pensado en organizar algún tipo de concierto o evento de algún tipo sí la verdad es que es un medio que nos gustaría hacer una especie de our for Japan Fest por así llamarlo uh -huh. donde hacer un concierto pues eso, con la mayor grupos posibles tanto de los que participan como incluso otros que, como te decía, se han quedado fuera por diferentes motivos, uh -huh. pero que sin embargo sí están implicados en el proyecto igualmente y sería genial hacer pues es un concierto con todas estas bandas y también destinar pues la recaudación a, a este fin. Claro, perfecto. Sería una oportunidad genial, la verdad. Sí, estamos trabajando en ello. Eh, queremos, eh, bueno, la idea inicial es hacerlo al aire libre, sabes, un recinto grande. Sí. Pero bueno, a vez, poco a poco. Convicción que hay hay mucho que trabajar todavía por delante. Y hablando un poco Hugo de Sader, porque vosotros habéis sido un poco como los cabecillas que habéis puesto en marcha el proyecto, ¿no? Para el que, por ejemplo, no haya tenido la oportunidad de escucharos, explícales quiénes sois y qué hacéis. Muy bien. <risa> <risa> sí, eh, Véndete eso, Hugo. Un grupo de, de rock melódico de Coruña. Sí. Nos, montamos empezamos en el año 2005 en el principio del 2005 uh -huh. y claro pues eso influencia pues los sospechosos habituales no <risas> en plan white snake the winner journey por supuesto pues eso, los, los, grandes. los grandes los sí. grandes evidentemente siempre hay que mirar hacia arriba no uh -huh y son es estremillos pues bueno lo que es el estilo no el lado r el rock melódico estremillos pegadizos mucha melodía contundencias guitarreras, ¿no? mm -hmm. los teclados ahí evocadores y sinceramente creo que sí que tenemos nuestro propio estilo que aportamos nuestro propio granito de arena porque nosotros decimos pues sí el, este estilo de música es de los ochentas pero nosotros ahora vivimos en el siglo 21 uh -huh. y es lo que queremos transmitir también sabes sí Y antes de saber, Hugo, eh, os llamabais Fake. ¿A qué se debe el cambio de nombre y, bueno, habéis también claro. variado vuestro estilo musical? Hombre, eh, el nombre, el principal motivo fue, pues eso, a la hora de encarar la grabación del disco y pensar en lo que sería, pues, después su posterior distribución y dar a conocer el grupo, nos dimos cuenta que el nombre de Fake era un poco difuso en lo que era la eh, visibilidad en Internet, ¿sabes? Tú pones Fake en Google mm -hmm. o en un cualquiera y aparecería de todo menos el nombre de o sea, menos el grupo vale vale y, y hombre, a nivel musical pues como todos los ¿no? pues, grupos evidentemente con el paso del tiempo eh, sin duda evoluciona uh -huh. y sí que creo que se nota que hemos asentado mucho más las bases de nuestro estilo uh -huh. bueno en vuestro MySpace podemos escuchar cuatro temas creo que son de lo que será vuestro primer disco hay uno en concreto que cuenta con la con la colaboración de unos de los grandes vamos con Rafa Martín ¿Cómo, sí. surge, ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esta esta colaboración y qué tal os sentisteis trabajando con él? Pues mira, pues lo de Rafa Martín es algo que ya creo eh, que incluso cuando empezamos el grupo sí. empezamos pues haciendo covers de sus temas y teníamos muy claro que si un día grabamos un disco estamos hablando del año 2005, si ya día grabamos un disco, pues intentaríamos que Rafa estuviera. Pues mira. Fuimos ch a verlos a conciertos, procesos en el rock, en el satanet, fuimos a, a varias veces, y cuando se nos presentó la oportunidad de grabar aquí nuestro primer disco, eh, decidimos contactar con él para, bueno, comentarles la idea y, bueno, primero expresar nuestra admiración, tanto a nivel musical, eh, es inundable, como también a nivel de, de trabajo y de esfuerzo, la verdad es que es un, una persona que consideramos que es un luchador, uh -huh. un luchador que hace lo, lo que sabes, lo que desea, sí. lo persigue y, y lo lucha. Uh -huh. De hecho, la canción se titula Lucharex. Sí. Entonces, sí, <risa> sí. Y bueno, sí, se lo comentamos y no puso ni el menor reparo. Dijo que encantado, lo escucha un poco el tema, le gustó y adelante. Y eso que estaba pues eso, liado con sus propios proyectos y más La disponibilidad de tiempo no era no era grande claro. pero un chizo es un esfuerzo de, de participar con nosotros un sueño hecho realidad no me imagino pues sí pues sí la verdad es que sí es una de esas cosas que claro llevas cuatro cinco años tocando y escuchando su música y tocando sus temas en directo y era una ilusión era una ilusión que después de que cumplida <risa> <risa> enhorabuena entonces <risa> gracias, gracias. y cuándo podremos disfrutar de vuestro disco y del grupo encima de los escenarios Pues mira, nuestro próximo concierto es en Madrid, uh -huh. el, 11 de no, el 11 de noviembre, ¿Sí? en la Sala Cata, vamos a tocar junto al grupo de Wessons, uh -huh. y será creo que sobre las 10, las 10 de la noche, y por supuesto, esté todo el mundo invitado. Ahí estaremos luego demás bueno puedo decir que a veces te vas a preguntar por reformatin ¿Sí? que si la cosa no se tuerce, se subirá a cantar algún tema con nosotros oye bueno. oye sí, bueno entonces ¿también ¿también más ratones para asistir para... <risa> ahí está esto es una exclusiva para el mundo bueno bueno <risa> y algún concierto más planeado sí mira tenemos el 11 de eso sea, como te comentaba el once de noviembre en Madrid sí. el 12 vamos a Barcelona o sea que nos pues vamos a pegar a quinientos treinta kilómetros bastante <risa> interesante <risa> Vamos a hacer folia, ¿no? Alo, Rockstar, vamos. Sí, todo sí, sí, no, Y eso, en Barcelona es el 12 de, de noviembre en la sala Rock Sounds junto uh -huh. a Cardinals. Muy bien, sí, sí. Pazos imprescindibles, en el que es la escena de Rubén Lico Español con los cuales vamos a dar un, dos conceptos más, será en diciembre uh -huh. uno en lorense, el 9 de diciembre, y otro aquí en Coruña, el 10 de diciembre en la Salomar de que bueno, esto lo vamos a tener que mirar un poco más porque nos acabamos de enterar de que je, coincide justo el partido del Barcelona-Madrid uy, mal problema, mal, mal, arriba, mal. Sí, sí. y aquí el fútbol es el fútbol sí, el sí. no por nosotros, que a mí el partido me interesa entre poco nada, pero nada bueno, si la gente quiere claro, intentar claro. Je, Este sí, conflicto sí. de intereses entre ver un conflicto en partido, <ríe> pues no sé, ¿quién saldrá ganando <ríe> No lo duda, sé, tengo mis dudas. <ríe> sí, de la duda pues vamos a intentar mover, claro. mover la fecha. Y eso, que la gente pues se pase por shader.es y, y para estar informada de todos estos cambios. Uh -huh. ¿Y del disco, Hugo, que no me has dicho nada? Ah, del disco, pues mira, estamos precisamente ahora con los últimos retoques, que lo que son pues, las últimas mezclas, el mastering... Eh, poquito a poco, poquito a poco queremos hacer las cosas que queden bien, la verdad es que somos todos muy meticulosos, ¿sabes? Sí. <risa> Siempre estamos ahí con pequeñas ideas, oye, ¿y esto lo podemos cambiar. Ah, sí, pues bien. <risa> hasta Tanto. que nos guste del todo, no. Exacto, aquí no se edita ¿no? nada, ¿no? Sí, porque hombre, es nuestro primer disco, claro. y de 15, cuando podremos volver a sacar otro, ¿sabes? Entonces claro. queremos hacer algo del que sentirnos orgullosos dentro de 10, 15 años, de decir, oye, éramos buenos. <risa> Bien. Y eso, queremos ofrecer un, un disco Que esté a la altura de, de la gente Que escucha esta música Muy bien, pues esperaremos Hugo <ríe> Gracias Pues desde aquí yo animo a todo el mundo A que se acerque a ver a este grupo coruñés Y Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias Ana Es un placer atenderos Y bueno, también felicitar a Melodimo Porque ya va a tener la, la nueva web Sí, por fin <ríe> Sí, que seguiremos, por supuesto Muy bien, pues muchas gracias Hugo Y te deseo mucha suerte muchas gracias hasta, hasta luego, luego. Hasta luego. Sí. keep on rock keep on rocking muy bien hasta luego aquí estaba otro genial documento que nos acerca nos ofrece Ana para Melodic Rock esta entrevista a Hugo de Sader Y bueno, yo después de escuchar esta esta charla que han tenido ellos dos, pues la verdad que me quedo un poquito con las ganas de saber cómo suena ese tema que han grabado junto con Rafa Martín. Es este Lucharé.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 ¿Eh? que la web de momento nos está dando un poquito de caña, ¿sabes? Nos está dando algún que otro problemilla y bueno, por eso mismo hemos decidido cambiar de sitio. Eso sí, manteniendo MelodicRockRadio.com, ¿vale? Misma URL, solo que ahora estamos barajando varias posibilidades y dentro de muy poquito pues la tendré ya lista a reventar de críticas y entrevistas como hasta ahora, ¿vale? ¡Vale! Pero mientras tanto, ya sabes, facebook.com barra sánchez Y además, si te pasas ahora mismo, hay un concurso exclusivo para los fans de Facebook. Por si no lo sabías, hasta el día 10 de diciembre estará activo este este concurso. Que además es mi cumple, mira tú por dónde. Concurso mil fans melodic rock Más de mil personas que le han dado a Me Gusta. Y regalamos un melodic tea. Pack. Un melodic tipac, pues que consta de una camiseta melodic rock y de un CD de lo último de melodic rock, del último dentro de nuestro mundo del rock melódico, ¿no? Entra y entérate de qué tienes que hacer para concursar. Ya sabes un concurso solo en Facebook. Esto es uh, bite the bullet, change of heart. lo permites deja que te descubra algo vale te cuento un poco son tres amigos no todos componen pero pero como hobby nada profesional quedan charlan hablan de los temas que han escrito pero ya te digo en ningún momento pensando en grabar ningún disco ni nada hasta que un día por el año 97 deciden plantearse grabar estas canciones de manera más profesional cada uno tiene unas influencias diferentes y se arriesgan a hacerlo Pasaron los años y la idea fue creciendo hasta que en el año 2003 sacan el debut Coastland Ride con un sonido un resultado sonoro entre el AOR, West Coast y Pop, un resultado muy interesante. Te traigo aquí mi corte favorito de estos Coastland Ride para terminar de ponerle banda sonora a la historia que te estoy contando, ¿no? Es Hearts to the Flame. muy pero que muy interesante este de coastland ride que acaba de sacar a venue es hazte con él porque seguro que te va a gustar y ahora ya sí que nos vamos acercando al final de esta edición pero no sin antes decirte quién es el ganador del dvd de jimmy Jamison que sorteamos en el último programa Expedición a la melodía. Y sí que tenía truco, como muchos me decíais, pero me dejáis boquiabierta porque todos, absolutamente todos, habéis acertado. El tema era Jackie Don't Go, pero no la canta Jimmy Jamison, sino que la canta Dave Bickler. ...que la verdad que aunque no era un dato necesario para el sorteo... ...pues muchos de vosotros lo apuntabais en vuestros emails. ...bueno pues el azar quiso... ...que el señor Andoni Ríos... ...ganara este estupendo y exclusivo DVD... ...oficial, el primero... ...de Jimmy Jameson Live at Firefest... ...enhorabuena Andoni... ...dentro de unos días me pongo en contacto contigo ¿vale? ...y ahora sí... Tampoco nos vamos a ir sin presentarte el último trabajo de Strange Ways, Age of Reason. Un grupo que personalmente no me convence en directo, pero bueno, pero sí que saben hacer las cosas bien en el estudio. Yo no conseguí disfrutar de su penúltimo trabajo Perfect World, pero de este trabajo sí que estoy disfrutando. Es Age of Reason, de los legendarios Strange Ways y Terry Brock a la voz. Este es un sorbito de su último cóctel, The Sentinel. el final pero mira lo que te traigo y con lo que te dejo son The Bangles y su hazy shade of winter y nada, antes de irme pues decirte que las camisetas las tengo aquí, ¿eh? si quieres la tuya tanto si eres chico como si eres chica Cualquier talla, ¿eh? En negro. Uno de chica tengo alguna M por ahí. En rojo, ¿eh? Bueno, por pues si quieres la tuya, me escribes a melodicrock-fm-hotmail.com hotmailcom dices? ¿Que estás en Twitter? Yo también, a ver qué te crees. <risa> ¿Me sigues? Soy Pilar Sánchez MR. También en Facebook y en MySpace, como siempre. Y nada, chicos... Que os tengo que dejar? Ha sido un auténtico placer como siempre. Muchísimas gracias por la escucha a todos y a todas y nos vemos en nuestra próxima cita, ¿vale? Hasta entonces, cuídate, cuida a los que te rodean y acúrate de nosotros en ebooks.com o gazetacartagonova.com si lo que estás buscando son descargas a máxima calidad. Abrazos y a para todos y para todas. Nos vemos, ¿vale? Yo te estaré esperando. Sed buenos. Chao, chao. Esto es Melody Rock Melody Rock Melody Rock Con Pilar Sánchez